Cuentos de hadas españoles La princesa de la capa del bosque Érase una vez en un reino muy, muy lejano Vivía una reina tan hermosa Que los tres mundos nunca habían visto tanta belleza La reina y el rey vivieron felizmente gobernando su reino Pero un día le sobrevino una gran desgracia Cuando la reina se puso muy enferma «Doctor, tiene que haber algo que podamos hacer» Hemos probado todos los remedios posibles, Su Alteza, pero simplemente no hay nada que podamos hacer. Su Alteza la Reina desea veros, Majestad. Querida. Deja de molestar a los doctores, esposo. No te pasará nada. Lo que tenga que pasar, acabará pasando. No. Llegará un momento en el que debas casarte de nuevo. Jamás. No será fácil para ti. Así que te daré tiempo para acostumbrarte a mi ausencia. Prométeme que si te vuelves a casar, solo te casarás con una mujer tan hermosa como yo. Promételo. Nadie puede ser tan hermosa como tú eres. El amor hace que la gente se vea hermosa. Cuida mucho de nuestra hija. Esa noche la reina falleció. El rey se sintió afligido porque realmente amaba a su esposa Durante años, el rey ni siquiera pensó en el matrimonio Hasta que un día sus cortesanos acudieron a él Su majestad, las mujeres de esta tierra sienten que no hay nadie representándolas Escuchándolas Los hombres no son tan adeptos como las mujeres para cuidar los problemas de las mujeres y los niños en el reino Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Su Majestad, perdone nuestra temeridad Pero el reino necesita una reina, desesperadamente ¿Cómo te atreves? Su Alteza, solo por los asuntos del reino te rogamos que te cases de nuevo Muy bien Pero mi esposa tuvo un último deseo Que me casase con una mujer tan hermosa como ella Su Alteza, enviaremos a nuestros mensajeros a todas partes Para que atiendan el deseo de la difunta reina Así que los cortesanos y nobles del reino Enviaron mensajeros a otros reinos a lo largo y ancho Pero nadie era tan hermosa como la reina Y pasaron los años Un día, un viejo y lejano amigo del rey vino a visitarlo ¡Su Alteza! ¡Oh! ¡Garrison! ¿Puedes llamarme Víctor? ¡Vea por la princesa! ¿Realmente han pasado tantos años? ¡Tantos años sin ella! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Mi hija! ¡Oh! ¡Se parece mucho a la reina! El mismo cabello dorado, la misma belleza celestial. ¡Se parece igual que la reina! Las palabras que dijo su amigo afectaron mucho al rey y tomó una decisión. Finalmente, se cumpliría la promesa que había hecho a la reina moribunda. El rey convocó a sus cortesanos en la corte. La reina quería que solo una doncella tan hermosa como ella se convirtiera en la nueva reina de nuestro reino. Me complace anunciar que he encontrado a una dama tan hermosa como ella. La única dama tan hermosa como ella es mi propia hija, mi princesa. Ella ascenderá al trono como la reina y se casará con el hijo del primer ministro, que se convertirá en el rey después de que yo me haya ido. La princesa no estaba contenta después de escuchar eso, así que decidió evitar casarse pidiendo algo imposible. «Padre, ¿qué es eso que he oído?» Era el deseo de tu madre, querida Pero, ¿cómo puedo casarme con alguien que ni siquiera conozco? Era el deseo de tu madre Pero... Suficiente, he tomado una decisión Bien, me casaré con el hijo del primer ministro Siempre que yo obtenga las cuatro cosas que te pido Lo que desees te será dado Entonces, quiero tres vestidos Uno tan dorado como el sol Otro tan plateado como la luna y el tercero tan brillante como las estrellas Y finalmente quiero una capa hecha con mil cosas del bosque Sin que se dañe a una flor, a un pájaro o a una bestia Muy bien hija, tus deseos son órdenes Así que el rey llamó a los mejores tejedores del reino y les pidió que tejieran los vestidos Convocó a los mejores soldados de su ejército y les pidió que recolectaran material para la capa. La princesa pensó que había pedido algo imposible de lograr y, por lo tanto, no tendría que casarse con el hijo del primer ministro. Pero por arte de magia o un milagro, los tejedores pudieron hacer confeccionar un vestido tan dorado como el sol, otro tan plateado como la luna y el tercero tan brillante como las estrellas. Y una capa hecha de plumas caídas y hojas y ramitas secas Para que ninguna criatura fuera dañada También le dieron a la princesa una nuez mágica En la que se podían doblar y guardar las cuatro prendas Mi querida hija, todo lo que deseabas ha sido creado Ahora te casarás con el hijo del primer ministro Pero padre Voy a casarme con alguien que apenas conozco ¡Lo prometiste! Padre, la razón por la que no pudiste encontrar una reina tan hermosa como mamá Fue porque la amabas y ella es la más hermosa para ti A eso se refería mamá cuando dijo El amor hace que las personas se vean hermosas ¿Cómo puede? ¡Suficiente! Si te preocuparas por tu madre, cumplirías su deseo Te casarás mañana Pero la princesa no podía casarse con un hombre que ni siquiera conocía Así que decidió marcharse muy lejos del palacio Lo siento padre, algún día lo entenderás La princesa vagó por todo el país, por pueblos y bosques Un día cansada, encontró un árbol hueco y se quedó dormida en su interior Mientras estaba dormida, el rey del país donde estaba el bosque pasó por allí Sus soldados vieron a ese extraño ser durmiendo dentro del hueco del árbol y se lo dijeron al rey. «Su Alteza, hay una extraña criatura dentro del hueco del árbol, tan grande como un humano, pero con un manto extraño que nadie había visto nunca. Llévenla al palacio». Así que los soldados volvieron al hueco del árbol y despertaron a la princesa. «Despierta, ¿quién eres?» Soy una criatura sin hogar ni tierras Ven, con nosotros al palacio Encontrarás trabajo allí Así que la princesa entró en el palacio Donde se le dio una pequeña habitación debajo de las escaleras Y trabajó de cocinera Ayudando en la cocina durante meses Un día el rey dio una fiesta Después de que se hicieran todos los preparativos y comenzara la fiesta La princesa preguntó al cocinero Señor, todo el trabajo está hecho Por favor, ¿puedo ir a ver la fiesta? Prometo que no interrumpiré el banquete Vale Pero asegúrate de volver dentro de media hora Para limpiar las cenizas de la cocina Gracias, señor Así lo haré La princesa corrió a su habitación Se limpió el hollín de la cara y las manos Sacó el vestido tan dorado como el sol de su nuez mágica Soltó su cabello dorado Y se dirigió a la fiesta Tan pronto como entró Todos se quedaron fascinados por su impresionante belleza Y el rey no bailó con nadie más que con ella Pero después de pasada media hora Debo marcharme ahora, Alteza Pero, espera La princesa desapareció entre la multitud de personas Y se apresuró a regresar a su habitación Se puso la capa del bosque Se cubrió la cara y las manos con hollín una vez más Y volvió a trabajar en la cocina Ya estoy de vuelta, señor. ¿Empiezo a limpiar las cenizas? No. Las cenizas pueden esperar. Primero, preparar una sopa para el rey. Sí, señor. Así que la princesa preparó la sopa para el rey. Puso su anillo de oro en el tazón. Vertió la sopa sobre ella para que el anillo no se pudiera ver y le envió la sopa. El rey nunca antes había tomado una sopa tan deliciosa. Encontró el anillo y mandó llamar al cocinero. ¿Hiciste la sopa esta noche, Cook? Su Alteza, toda la comida en la cocina es mi responsabilidad. Sí, pero ¿en realidad lo hiciste tú? Esta sopa ciertamente no sabe como la tuya. ¿Hay algún problema, Su Alteza? Sí, esta sopa es mejor que cualquier otra sopa que haya probado antes. Esto definitivamente no es tuyo La cocinera la preparó para usted, mi señor Llámala Así que la princesa fue llamada ante el rey ¿Hiciste tú esta sopa? Sí, Alteza ¿Esto es tuyo? ¿Cómo puede tener una pobre chica cocinera como yo un anillo como ese, Alteza? Me recuerdas a alguien que conocí en la fiesta hoy Muy bien, la sopa estaba deliciosa, gracias Un placer, Alteza Unos días después hubo otra fiesta en el palacio Una vez más la princesa le pidió permiso al cocinero para ver la fiesta Esta vez se puso el vestido tan plateado como la luna El rey bailó con ella, pero tan pronto como pasó media hora Desapareció y se convirtió en la cocinera otra vez Ya estoy de vuelta, señor. ¿Empiezo a limpiar las cenizas? No, las cenizas pueden esperar. Primero, prepara una sopa para el rey. Sí, señor. Esta vez, la princesa tomó su collar de oro, lo puso en el fondo del cuenco, vertió la sopa sobre el mismo para que no pudiera verse y se lo envió al rey. Mmm. La sopa es la mejor que he probado nunca. ¿Qué es esto? ¿Un collar? Envíenme al cocinero y a la cocinera! ¿Cuando el cocinero y la chica llegaron allí? ¿Preparaste la sopa esta noche? Sí, Alteza. ¿Esto es tuyo? ¿Cómo puede una pobre chica cocinera como yo tener un collar así, Alteza? ¿Me recuerdas a alguien que conocí en el baile hoy? Muy bien. La sopa estaba deliciosa. Gracias. Un placer, Alteza. El rey no pudo evitar preguntarse sobre la misteriosa cocinera y la dama que había conocido en el baile. No pudo evitar tener la sensación de que eran la misma persona. Entonces, cuando llegó el momento de la siguiente fiesta, decidió que descubriría la verdad. Señor, todo el trabajo está hecho. Por favor, ¿puedo ir a ver la fiesta? Prometo que no interrumpiré el banquete. Okay pero asegúrate de volver dentro de media hora para limpiar las cenizas de la cocina. «Gracias, señor. Así lo haré». La princesa se puso su vestido tan brillante como las estrellas y se fue a la fiesta. El rey no bailaría con nadie más que con ella, y mientras ella bailaba, el rey deslizó el anillo que había encontrado el primer día en su dedo. La princesa no se dio cuenta. Pasó la media hora. «Debo irme ahora, Alteza». Esta noche la música va a durar un poco más. Pero yo... Por favor. La música se prolongó durante más tiempo, por lo que la princesa apenas tuvo tiempo de cambiarse la ropa. Ni siquiera vio el anillo en su dedo. Ella corrió a la cocina. ¿Dónde estabas? El rey está esperando su sopa. Lo siento mucho. Lo haré tan rápido como pueda. La princesa puso el brazalete dorado en el cuenco Lo cubrió con la sopa Y envió la sopa al rey El rey la llamó ¿Preparaste tú la sopa esta noche? Sí, Alteza ¿Esto es tuyo? ¿Cómo puede tener una chica cocinera como yo un brazalete como ese, Alteza? Pero entonces, ¿cómo puede una pobre chica de cocina como tú Tener este anillo? Alteza «Tú eres la dama con la que he estado bailando. ¿Quién eres tú?» Entonces la princesa le contó al príncipe toda su vida. «¿Por qué no me dijiste todo esto la primera vez que nos encontramos en el baile?» «Señor, porque quería ver si solo estabais impresionado por mi belleza o si me amabais lo suficiente como para ser paciente y descubrirlo, incluso aunque me vierais como una simple cocinera». Como decía mi madre, el amor hace que la gente parezca hermosa. Te amo. Y no me importaría si fueras realmente una chica de la cocina. ¿Te casarías conmigo? Sí, lo haré. Finalmente, la princesa había encontrado su verdadero amor. Se casó con el rey. Su padre también fue invitado a la boda. Y la princesa y su esposo vivieron felices para siempre.